Vuelvo y te digo ¡La auténtica no mata! ¡Asesina! ¡Vamos! Hay que hacerla para Angulat, en mi ritmo de plena I covo surat, pa' que la bailen en Uruguay Ven, muévete de aquí pa' allá.